Soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa. Y estamos en Último Acto, el programa. Muy buenas noches, estamos nuevamente en Último Acto, el programa... Eh, por la 102.5 radio con todo radio comunitaria y a que no saben que ja, ja, ja, estoy solo hoy puedo hacer con el programa lo que se me recontra cante y acostumrense porque dentro de poco el señor Lautaro Venturini y el señor Carlos Martín Viva ya no van a participar de este programa o sea que voy a quedar solo me está saliendo el eco de la radio por acá así que le voy a bajar el volumen listo Estoy con el señor Luis Grenier. Hola, Luis. ¿Cómo anda, Mario? Cada vez mejor. Estimado. Tengo una anda? anécdota para contarte terrible. Resulta que yo venía ajetreado de trabajar cansado. Como buen proletario. Sí, como buen proletario. Encima, eh, como buen proletario que es un poco burgués porque trabaja de lunes a viernes. Vengo del viernes a eso de las 7, 7 y cuarto. Con secretaria, ¿no? Eh, no, no, no tengo secretaria. Eh... Por suerte eh, me manejo solo y siempre supe manejarme solo, por suerte. Eh, es un poco <ríe> agrandado lo que digo, pero bueno. Y resulta que en mi camino habitual hacia mi hogar, me cruzo con un señor que estaba tomando mate con una señorita. <ríe> sí, eras vos. <ríe> Te descubrí. <ríe> Buenísimo. Eh, bueno chicos, eh, estoy solo, así que vamos a tratar de remar el programa lo mejor posible Tenemos las secciones de siempre eh, Hoy tenemos eh, una presentación Después tenemos un especial sobre el señor David Bowie Tenemos temas, tenemos el segmento del de señor Luis Grenier Empezamos con Dark Nation de Wolf Mother Hacía mucho que no lo escuchaba Y tenía ganas de volver a, a revivirlo Así que me copé y lo pasé. Antes que nada queríamos mandarle un, una felicitación a la señora Ana Clara eh, o Ana Clarita o Caretofobia, como lo conocen en, en Facebook. Eh, esta artista de la ciudad de Berazategui que estuvo participando en 50 mujeres muestran eh, y no me acuerdo más porque apenas vi así el título del... Eh, ¿Qué muestran, qué muestran? No, eh, hacían una muestras de pinturas, muy copado. No sé dónde era. Lo que pasa es que no, no, no pude meterme en el link. Realmente no pude meterme porque... Por cuestiones de tiempo tirano. Eh, pero le mandamos una felicitación que pudo exponer su arte. Y nada, o sea, hubiese estado bueno ir a, a, a ver un poco más de... ...de las obras que, que nos tiene acostumbrado a disfrutar... ...que eh, quiero decirlo por lo cierto... ...hace muy buenos autorretratos... ...el tuyo está genial... ...el mío... ...si, sí, el tuyo está genial... ...es hoy un colla ahí, ahí... ...no, no, no, pero está excelente... ...fuera de joda... ...está, bueno, está muy bien hecho, muy bien hecho... ...la verdad que... ...una maravilla... ...no tanta boca igual... ...¿eh? No tengo tanta boca... ...no, más o menos... ...un poquito... <risa> Bueno, eh, como ya saben, estamos en la 102.5 Radio con Todo. puedes escucharnos a través de potenciaweb.net barra Radio con Todo. Eh, a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Encontrás el link directo. Eh, puedes buscarnos en Facebook como último acto del programa. 4226-7173 es nuestro teléfono. puedes acercarte hasta la calle 148 y 10. Y tengo el aviso. Eh, presentarnos tu propuesta radial de programa radial eh, a través de radio con todo arroba envías un mail si tenés una esto es una radio comunitaria o sea no se te va a cobrar nada es eh, más venís a colaborar y ahí vas a encontrar muy buena onda no vas a encontrar eh, algún cepo alguna restricción a lo que puedas llegar a hacer puedes presentarnos tu propuesta se ha analizado por supuesto que que va a encontrar luz verde eh siempre y cuando no tu propuesta no esté dentro de los estándares Ahora se escucha. gracias Nadia eh, me está informando que por fin ahora se escucha re bien, no se escucha cortado. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, igualmente por acá lo estábamos escuchando con un poco de eco. Veremos qué, qué es lo que pasa. Eco lecua. O acércate, conocemos en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Eh, ...vas a ser atendido por el señor Luis Grenier... ...¿Vos estás, no? ¿Cuándo? Eh, para que vengan a presentar su programa... ...la propuesta de programa radial... Sí, yo lo rechazo... Sí. Ah, bueno, listo... ...el señor Luis Grenier es el vetador... No, sí, cualquiera que quiera hacer un programa... ...está invitado... Por supuesto... ...a, a compartir... Es más, eh, como siempre... ...al inicio de todas las temporadas de Último Acto... ...me olvidé de decir... ...todas las bandas también están invitadas a mandarnos a través de Facebook un eh, un mensaje o escriben en el muro, nos combinamos y pueden venir acá hacer un acústico, pueden venir a presentar disco pueden venir a presentar fechas, eh, pueden venir, pueden acercarse, eh, acá no se les va a pedir nada. Así que bueno, presenten su propuesta radial y estaría bueno que empecemos a llenar los espacios. Y empecemos a hacer a, a, a participar un poco más en la comunicación, a participar un poco más en la cultura musical, eh, ya que no, se, se nos ha brindado la oportunidad de tener eh, una apertura de medios tan grande. Eh, aprovechemos que antes no se podía. Antes eh, si, o, o tenías que estar con cierta ideología política o tenías que pagar. ¿No es cierto? Sí. Ahora y si salía de esos matices, de eso no, te, te, no censuraban. Te, te censuraban. Y, te censuraban, claro. Ahora que, que tenemos la ley de medios, sí. si vos tenías la tentativa de abrir un medio de comunicación, toda la vía legal está en contra tuya. Por si supuesto. No si parte de eso grande de, de, del grupo selecto, de, de, de que, selecto, Y bueno, así surgieron eh, la uy, fíjate se pasó el tema. Volvemos a la cortina Cortina El ojo blindado Ahí está, Ahí está son cosas, Ahora vamos, cosas, que pasan. cosas eh, que pasan Y así surgió la FM Grit La merga Así surgieron todas esas radios Porque para mí no, F Disney Qué desastre Bueno eh, Para mí estaban sus ¿cómo? Sus competidores Ander Sí, también estaban sus compitidores Ander. FM La Tribu. FM La Tribu. Sí. Había un par. Pero igualmente tenías que pagar. En, en La Plata había muchas radios. Son privadas, pero son privadas. Tenías que pagar, ¿entendés? Acá tenés una una posibilidad de, de no invertir, ¿entendés? Es bien, bien popular. O sea, <ríe> ¿qué, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mayor libertad de expresión que eso? Que no te cobren que puedas presentar tu propio proyecto, o sea, decime dónde está la libertad de expresión, acá. Bueno, vamos a escuchar un tema y después tengo otro anuncio más para hacer, así que, bueno, eh, como se pudo colar por ahí atrás, me gustó el riff de este tema, eh, va dedicado el señor Lautaro Venturini. Eh, esta te la concedo, este tema de los Beatles me gusta, así que vamos a escuchar el Bulldog. Ahí va un tema de Bulldog Bulldog <música>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 ...de la comunicación popular. Bueno, eh, antes de seguir tenemos un aviso... ...Centro Cultural de la Juventud te invita a participar... ...de las siguientes actividades. Taller de Artes Visuales para adolescentes de 12 a 16 años... ...los lunes de 18 a 20 horas... Eh, la tallerista es Adriana Toledo y el celular es el 11-58-07-92-55 11-58-07-92-55 Taller de guitarra, martes a partir de las 16 horas Consultar horarios también Tallerista, Augusto campo o más comúnmente llamado tuti para los amigos eh, Su celular es el 11-67-68-87-55 11-67-68-87-55. Tenés taller de fotografía también, los jueves a las 18 horas. La tallerista es Antonella y el celular es el 15-21-74-06-27. 15-21-74-06-27. Apoyo escolar. Jueves de 16 a 18 horas y viernes de 9 a 11 horas de la mañana. La tallerista Catalina y yamila El celular, 1535-6408-73, 1535-6408-73. Taller de porcelana fría también tenés, los viernes a las 17.30, talleristas Mi Miriam y Betty, no dejan teléfono, pero más adelante voy el de contacto del Centro Cultural. Taller de inglés, sábados de 16 a 18 horas. Talleristas Laura y Anaí. Celular es el 15 41 93 67 39. 15 41 93 67 39. Y taller de murga, los domingos a las 17 horas con la tallerista Gabriela Toledo. Su celular es el 15 38 12 50 73. 15 38 12 50 73. Vos fijate, tenés todas estas actividades. Artes visuales, guitarra, fotografía, apoyo escolar, porcelana fría, taller de inglés y taller de murga. Y, y un taller más se sumó. ¿Cuál se sumó? El taller de tejido. ¿De tejido? me que o bueno. Quizás señor o se, eh, señora ¿Sí? o joven o muchacha que quiera aprender un poco de tejido. Buenísimo. los jueves a la, de 3 a 4 de la tarde haciendo cultural. Que ya comenzaron, ¿eh? que hay, sí. hay, hay gente que se sumó del barrio mira cómo no ¿Sabés cuál es lo, lo más importante de esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Más el que vos decís, ocho, ocho talleres ocho, ocho. Gratis Gratis O sea Es todo a voluntad A voluntad o sea, También te sí. puede aportar a voluntad para ayudar un poco Para ayudar un para poco a que Para que... desarrollar las actividades ¿no? Por supuesto El contacto en Facebook los encontrás como el CCJ Berazategui, tenés el mail centroculturaldelajuventud.com, celular 1567-68-8755, repito, 1567-68-8755 y la dirección, la calle 144A entre 22 y 23, número 2222 de Berazategui. Así que eh, no solo tenemos Radio eh, Popular, sino... ...diferentes talleres populares... ...pueden acercarse... ...dar una mano... ...o si quieren... Eh, ...hacer alguno de estos talleres... Eh, ...bueno... Eh, ...como se me... ...solicitó... ...algunos días atrás... Eh, ...que estuvo, estuvo escuchando un amigo... ...muy amigo del programa... Eh, ...la verdad es un compañero... ...de aquellos... ...el señor Federico Campos... ...quería escuchar algo de Joplin... ...y yo dije... ...bueno... Vamos a traer algo de Joplin ¿Es el aniversario de algo? Eh, no, no es el aniversario eh, El aniversario viene después Que sobre Bowie ah. Pero Janis Joplin es más que nada Para complacer un pedido Del señor Federico Campos eh, Ya que nos regaló semejante poema eh, Vamos a traerle un poco de música eh, Janis Lynn Joplin Nacía el, el 19 de enero de 1943 Y fallecida el 4 de octubre de 1970 Es una cantante de blues incorporada En el famoso club de los 27 Sí, es una de las Maldiciones del rock Maldiciones del rock Por las cuales todos quieren pasar los 27 años Por eso te digo que faltan 12 meses Para que Martín muera Así que, que vos, vaya. Zafate, vos zafate ¿no? yo, yo ya ya pasé O sea, ya ya estoy Ya pasé a la vanguardia eh, Para destacar Tenemos que Esta mujer tiene una voz a la vez muy emparentado con el blues más que con el jazz y sus tonos entre graves y agudos dejan ver lo desgarradora que puede ser la música cuando está eh, tan bien interpretada, cuando las letras significan tanto y ver y a la vez la voz acompaña. Otra de las cosas que podemos destacar, que la información es muy extensa y no me voy a expandir mucho en estos que tuvo una breve relación con Jaco Pastorio. Eh, bueno, para no extenderme más, vamos a escuchar dos temas dedicados para el señor Federico Campos, Peace of My Heart y Summer Time. That a woman possibly can Honey, you know aprender? Música, música teatro, teatro, murga, percusión o inglés. ¿Sí? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222 de Centro Cultural de la Juventud. Bueno Mario, acá estamos Ahora me toca a mí Voy a hacerle cuenta que Como soy... corresponde sí, sí, sí. Estoy acá suplantando a Martín Y a Lautaro a la vez Así que... Podemos ¿sabes? quedarnos luego dos solos Haciendo el programa, estaría re bueno Los rajamos a los otros dos, chao Voy a tomar la personalidad de Martín Y de Lautaro a la vez Así que... no eh... <risa> <risa> Si tomás la personalidad de Martín Tomás la personalidad de un termo de un termo que lo único que sabe es contener agua Si tomás la personalidad del Lautaro Te va a salir Beatles hasta por las orejas Es una máquina de reproducir Beatles, sí, Beatles Ya está el da, ya Y dale, rabioso Le falta que venga un auto amarillo nomás. Sí, nada más ¿Qué me trajiste? Bueno, hoy estamos escuchando de Cortina Femina Una banda Novedosa, novedosa Digamos que la conocí hace poco tiempo, esa banda. Eh, la pensé, no sé, la encontré en internet la banda y me gustó, me gustó. Y después el, la vi en, en un programa de, de la tele. ¿Qué te ponen canal A de Cabri eh, de, sí, de cable. Eh, del cable, sí. Sí, está en un canal ah? Sí, está en un canal. Sí, sí, sí. De vez en cuando les le miro una, una ojeada, a ver qué hay de novedoso ahí. Bueno, Bermina es una banda de chicas, son todas chicas, las tres. Uh -huh. vale. Después tiene su, sus músicos, ¿no? sus instrumentistas, pero ellas son las, las principales. Ah, son del 2004. ¿Eh? Del 2004, hace poco se formaron. Sí, poco. Sí, bueno, sí. poco, ocho años ya sí, sí. pero o bueno, sea Son es... chicas que vienen de la Patagonia digamos, ah. Que vienen así de un... no, no me acuerdo bien de qué zona de la Patagonia Pero digamos, de un pueblito uh -huh. que, Bueno, digamos que lo Yo también, bueno, vengo del sur Y también mi prima tiene una banda Y como que es algo bastante Anormal Chicas que toquen ahí Los claro. no siempre son chicas, chicas. Sí, sí. Allá en el sur se escucha mucho de metas, son bastante metalenos en el sur. Sí. Las chicas eh, hacen un... son un género experimental eh, de folk y rap. Ajá. Eh, le, le meten onda a las chicas. Bueno, ahora, bueno, eh, en la actualidad se encuentran en, en San Martín. También una localidad que eh, se toca bastante hip hop, rap, San Martín. No, bueno, como bastante sí, como banda ves, que salió de ahí. De revés, eh, tipo momento? Actitud María Marta. Tipo Actitud María Marta. Ajá. Bueno, eh, bueno la chica van combinando la letra, convirtiendo en rima las palabras. Sobre bases musicales en The Roots y Peter Rooks. Todo fue cobrando forma cuando conocieron a, a, a Pablo Tellarini y Dieguito Pérez y con sus beats fueron dándole vida y personalidad al proyecto de las chicas. Eh... Y bueno, y entre ensayos y toques se sumó la Weywi, que desde el principio estuvo espectando y acompañando. Después de varias formaciones y con la ayuda de grandes músicos y amigos, tanto de la Patagonia como de la ciudad pasó de ser solo un pasatiempo a ser un proyecto sólido que ella tiene vida propia y que la chica se metiendo a full a tipo completo uh -huh. bueno, como dijimos es una fusión de estilos de género la ejecución de instrumentos de diversas culturas y también le mete una onda afro, afro ¿viste? afro afroamericana sí. una mecra de candombe a veces con con música de la puna le meten Ajá. Eh, bueno, le hacen un juego un desarrollo de juegos escénicos propino a la frontera a toda las disciplinas del arte haciendo la esencia eh, propia de, de Femina Tiki pow tiki copada pa la chica muy linda tiki pow tiki escuchando de, de, cor, eh, de cortina me duele la senos que antes yo escuchando la la chaca. Ajá. como la escuchas mira eh, a primera impresión me suena mucho eh, muy la voz me hace acordar mucho a Minel y Acevedo o más comúnmente conocida como Mimi Maura Mimi sí, Maura mi Maura le pone una voz más más melódica me, sí, pero me, me, me hace recordar mucho A ese ritmo medio caribeño, afro, con candombe de río platense, una mezcla así. ¿Está bueno? Es para escuchar. Está bueno, está bueno. ¿Nos trajiste un par de temas? Sí, ahora en un ratito vamos a escuchar mi eje. Uh -huh. ¿Qué más tenés? ¿Qué pasó? No creo que nada más. Se te colgó. Me colié, me, me colié. Bueno, bueno, vamos con, lo, con, vamos tema. con los temas. Eh, los senos y mi eje, ¿vamos a escuchar? Sí, mis senos a los escuchamos. Ah, escuchando. lo que estamos escuchando. Pero vamos a escuchar mi eje. Bueno. Dale, vamos a disfrutar entonces eh Femina, una banda del 2004 vamos a ver qué tal la pared Una silueta que a mi sombra no respeta Alguna meta tiene, alguna historia sostiene Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre Alguien que me represente Futuro, pasado y presente Alguien por favor me encuentre Alguien que me represente Futuro, pasado y presente Vida sin frutos viejos, acaso es este mi alojamiento Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento Acaso acá es donde nació mi cuerpo, cuerpo. Culpo, culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es Culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser Y viceversa, a quien por no callar conversa Cúlpame a mí misma, por lo mismo, por Invención. conversar No convencer, por la duda, ciego verso Que continúa, continúa, continúa, continúa, continúa.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 Barro de nombres en el barrio, hierba del Deshierro, Tierra del Desarraigo, Tierra del Desarraigo, Tierra del Desarraigo, Sierra del Desarraigo, Sierra del desarraigo! www.radiocontodo.blogspot.com Bueno mayo Acabamos de escuchar Femina Mi Eje Te hago eh, una eh, Acrabación para después darte La palabra de... Dale Encontraste los nombres nombre dale la, la, también quiero eh, hacer una grabación que viene en el San Martín de los Andes ah no hay es que bueno están acá en Capital si sí. no, no están en San Martín no, no no no capaz que hacen un coche en el está cerca puede ser pero vienen en San Martín de los Andes, las chicas y se llaman Sofía Toti Truco su hermana Clara y la otra chica, eh, la tercera se llama Clara y a, a canar, la Sofía y, y Están tocando próximamente El 6 de julio En el centro cultural Conex Ah, en el Conex, en el Conex A las sí. 12 de la noche Buenísimo bueno. Podemos grande. ir siempre y cuando sea accesible la entrada ¿No? Eh. <ríe> Esperemos que sí <ríe> Que así sea Muy bien Eh, continuando con el programa Vamos a nuestros segmentos especiales Resulta que hace exactamente 40 años A partir de hoy el, último, el pasado 6 de junio Se cumplieron 40 años del lanzamiento De una de las obras conceptuales Que quizás influyeron más en el rock and roll actual O... Eh, Una pieza fundamental de la historia del rock Estamos hablando, como aquellos que están escuchando eh, Y más o menos están adentrados en el tema Estamos escuchando del disco The Rise and Fall of Seaggy stardas and the Spider from Mars O sea, la, la el ascenso y la caída de Seaggy stardas y las arañas de Marte Más conocido como Seaggy stardas en su abreviación del señor David Bowie O David Robert Jones Como le quieran decir eh, Este disco conceptual Es una obra maestra Para algunos que Entienden del tema eh, Por su mezcla De glam rock Arquetípico <coughs> Basados en guitarras Eléctricas enérgicas Y además La historia la historia está muy buena Sigues tardas Es un alter ego que toma Davy Bowie y se presenta a veces como Davy Bowie o a veces como Ziggy Stardust. ¿Quién es Ziggy Stardust? Es un extraterrestre extraterrestre extraterrestre bisexual de forma andrógina, o sea, eh, hermafrodita. Ah, es bisexual y es un extraterrestre bisexual. El amor así mismo. Claro, y eh, además es bisexual. Eh, que llega a la Tierra cinco años cinco años antes de que sea destruida totalmente la Tierra. Para avisar de que el mundo se va a terminar eh, debido a, a el consumo excesivo de los recursos naturales. ¿No es cierto? Entonces, eh, este extra, extraterrestre quiere explicar a través del rock eh, y de su forma de vivir, a través del rock con los excesos con las giras, con las canciones, con los mensajes, con las drogas. Eh, ah, sí, claro, con todo lo que conlleva una una vida, claro, de, de arquetípica de, del famoso rockstar. Bueno, por lo menos eso, y, y no que todos tengamos relaciones sexuales con él, porque si sería muy Ahí sería difícil. Sería difícil? Para, ahí para, diría, para impedir la destrucción del mundo... Volvete a tu ¿no? planeta, no, no, no, no, amigo, sí. <risa> <risa> Y... Eh, lo interesante es que el rock en ese momento, según cuenta el disco, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque consumía mucho más recursos naturales y era como una censura que se hacía al escuchar música, porque eh, producir discos consumía muchos recursos naturales. Así que yo se los sí, sí yo se los recomiendo, está muy bueno el disco, eh, no solo por las canciones, sino por el mensaje. Eh, vamos a escuchar el tema más emblema uno de los temas en... más emblemáticos son los más conocidos mons del dream eh, pero elegí si tard 2 porque es el que representa o resume más o menos lo que es el disco conceptual de a los 40 años de haberse lanzado si esta vamos a escuchar Ah, tiene su historia ¿Tiene claro su... Sí, tiene su ya su, sus años vamos ¿Sí ¿Es así vigente como hace 40 años o está como medio en el olvido Cuando lo escuches vas a ver Vamos a escuchar Seed sí, es Star Por David Bowie guitar charming good it where than gal and the spiders from on He played it left hand but made it too far became the special man but then we were sick as fast sick really sad screw device and screw down head or to Like some cat from the He could let my by smiling He could live until high They came on so low sigh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 Bueno disco de su carrera y el primero en 5 años tras eh, un descanso bastante del 2007 a Choice, of, eh, a Choice Of Weapon, bien dicho, es el nuevo álbum de The Cult Vuelve con el señor Jan Asbury al frente, eh, grabado en diferentes estudios a camino entre Nueva York, Los ángeles y el desierto de California eh, El que estamos escuchando de fondo es un tema de adelanto que fue Fue de adelanto, llamado Lucifer Y trajo un pequeño inconveniente eh, Entre Asbury y el resto de la banda Estaban medios peleados por un tema de de derechos de autor Entre los temas Pero por suerte pudo solucionarse Y salir a la luz este disco Un disco que fue muy criticado por el señor Martín Vivas No le gustó Pero que yo le digo Escuchalo bien Salame Porque es de cal original eh, El único tema que le gustó fueron Fue uno de los que vamos a pasar Y el otro tema es el que más me gustó a mí Porque me recuerda mucho a The cult. ¿Y por qué no, no le gustó? Eh, porque Martín eh, Cuando algo no es innovador O sigue la misma línea No le gusta O sea... Cuando, eh, por ejemplo Igual depende, depende también de la banda manuchado sabes sabés que Manuchao viene haciendo discos todos iguales Todo desde, igual. desde que empezó la carrera Desde que estaba eh. mano negra, más o menos Pero sin embargo a Martín le gusta Ahora, eh, este Decault es muy parecido a, a los primeros discos A eh, Electric Por darte una idea El disco que ahora no recuerdo De fire Firewoman eh, Pero ahora vamos a escucharlo Y se van a dar cuenta Vamos a escuchar entonces del nuevo disco de Cal, A Choice of Weapon, eh, Life's que es una baladita, y un segundo tema más poderoso que te hace recordar el de cult de los 80, eh, que también fue corte y difusión, For de Animals. Va dedicado para el señor César Vaz ¿Cómo, ¿Cómo no le voy a dedicar eh, De Cald al señor César Vaz? Eh, para mí, junto con fósil Una de las bandas de acá De Berazategui Que mejor interpretan Algún tema de Cald eh, Me acuerdo de Firewoman Ellos hacían Firewoman, hacían White Flower La verdad que va dedicado para él Para el señor César Vaz On the ground Prophets cry In every cheer A prayer música La odio con el fondo de mi alma Si es que tengo ¿De quién fue la idea de poner esa música? Del de señor Mar Carlos Martín Vivas Que ahora está en un congreso de abogarcas Ah, un <risa> pequeño burgué Sí eh, Bueno, antes de despedirnos eh, Tenemos un aviso muy importante para hacer Queremos eh, ponernos serios ahora creo que Luigi me va a acompañar con esto eh, queremos recordar a 10 años de el asesinato impune de Máximo Costeki y Darío Santillán que ayer no fue hoy hoy hoy es hoy, hoy es, es el día que se conmemora hoy a, eh, a la mañana a las 11 exactamente fue Hoy a las 11 de la mañana exactamente el asesinato hace 10 años militantes populares que en una época difícil mm. Uh -huh. eh, se animaron a salir a la calle con mucha compañía más y, y encontraron y encontraron el odio y la para qué es eh un segundito Tal Sí, en realidad te quería decir que eh, estoy contento porque A esa gente que ten, tiene tanto odio es bueno decirle que ahora el panorama es diferente entendés que con toda la bronca que ellos tuvieron no, no pudieron detener que por cada darío y por cada eh, máximo que, que muere surgen 10 que toman la bandera de libertad entendés y no sólo no solo la lucha se, se dio en ese contexto de crisis económica y desorganización que por el que atraviesa el que atraviesa el país, sino que eh, la lucha sigue presente hoy en día cuando uno escucha por la calle que este gobierno es un desastre, que esto, que lo otro y que lo ponen como opción al señor Eduardo Dualde que es el máximo responsable que de que es el máximo responsable de la muerte de estas dos personas, ¿no es cierto? Así que, por favor, o si no, eh, Dualde, sí. personas que se parecen a Dualde. Claro que ya. Sí. Situación de Dualde harían lo mismo, hubiesen hecho lo mismo. Por supuesto. Así que, bueno, eh, no, no nuestro nuestro de, de, recuerdo de... Yo ya estuve hablando hoy en la mañana, en el Ajá. mañanero con todo Ah, buenísimo este, este día Que de, de reflexión, ¿no? Y de no olvidar Y no olvidar, por supuesto Sí, sí, y bueno También Yo me, me pongo a ver también La admiración por el De Adiós Santillán Que él, eh, viste el, Cómo sucedió su ...su muerte, que fue en defensa de su compañero... ...de Marcelo su compañero... ...que había quedado... ...que había quedado tirado en la estación... ...herido en la estación... Sí. ...las imágenes Porque yo... toda hoy... la, ...la policía eh, empezó a reprimir... ...y todo lo... ...la persona que participaba... ...de, ahí, de, de la manifestación se sí. había unido... ...el eh, ayuno se quedó... ...ese es el tema ah. que, que, que a vos te, te causa... ...o sea, te, lo que más bronca te da... ...es que ya se estaba disipando la manifestación... Sí, ...entendés... Además, ...lo persiguieron... ...más de 10 cuadras... ...hasta la estación... ...para te matarlo... Da, ...el piquete era en el puente... ...en, en el puente, puente Porredón... ...y estás a 10 cuadras... ...más... Sí. ...claro, sí... ...el puente Porredón... ...sí está un poco más... ...porque son... Eh, ...o sea, las cuadras esas de Carrefour... ...son re largas... Sí, sí. ...¿entendés?... ...o sea... Eh, ...los persiguieron para... ...matarlo directamente... O para matar a alguien Sí, eso en la, en la estrategia dual de Dualdo una muestra de fuerza del gobierno Del gobierno que... Eh, Amedentrada supuestamente por esos piqueteros Que pedían planes sociales En una época muy difícil del país Muy difícil fue de trabajo y, y algo que había que sostenerse Pero bueno, nuestro recordatorio Y tengo un último aviso El viernes se arma una movida para cultural En la 148 entre 8 y 9 Número 861 A partir de las 22 horas Es un tributo a Spinetta, toca el señor César Vaz junto eh, va a tocar un acústico con un amigo de él, luego una banda heavy llamada Culebra, una blusera y una murga de canto coral montevideano. Es gratis y es para recuperar la cultura en Vera y basta de <ríe> a maratones de rock pedorras, como me pone en el aviso. Tiene razón porque eh, ¿qué lugar tenés para tocar en Erasati? Ninguno. Ninguno Correcto eh, Me sumo al señor César Vaz Y ojalá que vaya El señor Ariel López Que es el secretario de Cultura de Berazategui Y que se fije que Cultura no solo lo que piensa él eh, Bueno, buffet económico Guiso de lentejas, pati y panchos El viernes 29 de junio Así que acérquense por favor eh, Repetimos la dirección 148 entre 8 y 9 Número 861 a partir de las 22 horas Eh, bueno. Eso es todo por hoy. Así le, le mando saludo a todos los que estuvieron detrás de del transistor, como dirían antiguos colegas de radio, eh Bueno, nada más un saludo a Lautaro que no pudo estar, un saludo a Martín que no pudo estar, eh un un saludo a César que estuvo escuchando, un saludo a nadie por lo menos dos oyentes que estuvieron escuchando fieles Nadia y Estefanía, tres tres oyentes oh, yo tengo más acá ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Sí. Ah, buenísimo, entonces si llegamos a los 10 me quedo contento <ríe> eh, un saludo a, a todos ellos y bueno nos vamos con un tema dedicado al mierdita de Martín pendejo, te dedico este tema que espero que te guste, ya sabes cuál es y la gente no lo voy a decir porque es un secreto, lo pueden ver en www.ultimoactodelprograma.blogspot.com donde van a poder escuchar este programa si es que el mierdita de Martín se digna subirlo gracias Luigi por estar siempre y nos vamos hasta luego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 Radio Con Todo 102.5 Búscanos en internet www.radiocontodo.glogspot.com Seguí escuchando la mejor música por Radio Con Todo 102.5.5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 Largo y lo ancho del planeta El hambre de los niños se podría calmar Con la fortuna que gastan en guerras Resistencia suburbana, come No more